Los invitamos a que visiten u e s t r a página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde publicamos todos los miércoles los podcasts y toda la información más relevante del mundo del rock. Cambiamos la forma de escuchar la radio, la esencia de las bandas, fomentando la cultura del rock. Thank you. c l a b o r a m o s y desarrollamos tus ideas, la esencia de las bandas, vanguardia y evolución en la música. Buenos tiempos 2015, volumen 1, tributo al rock mexicano. Editado por Gus Santana, productor y guitarrista mexicano. Escucharemos el quinto track del álbum Bienvenidos a mi Apocalipsis, tema original de la banda mexicana de heavy metal Wizard, incluida en su segunda producción Pecado Capital. Interpretada en nuestra ocasión por Mario Montaño, la voz oficial del grupo c a l v a r o Bienvenidos a mi Apocalipsis, Mario Montaño 2015. mí s t c a 何でだい Another Thing Coming, canción de la banda británica Judas Priest, octava pista del álbum Screaming for Vengeance, publicado en agosto de 1982 a través de Columbia Records. Composición de Glenn Tipton, Rob Halford K.K. Downing. El álbum es producido por Tom Alom. You Got Another Thing Coming obtuvo la posición 66 en los u k Single Charts del Reino Unido el cuarto puesto d e los Mainstream. Rock tracks Y el lugar número 67 en la lista Billboard Hot 100, ambos de los Estados Unidos. Fabiola Cordero, mejor conocida c o n el ambiente musical como Fabiola X, inicia en 1991 al ser parte de la agrupación Dragna, banda femenil con 5 años de existencia viajando por toda la República Mexicana, alternando con grupos como el t r i Tex-Tex, i r a n Roll, El a r a g á n y Charlie Montana. En 1996 se integra a la banda de hard rock Dharma, llegando a grabar ese mismo año el álbum titulado Libertad. Fabiola participó en Valores b a c a r d í quedando en el número 22 a nivel nacional. En 1998 inicia su proyecto solista Fabiola X, grabando un álbum de covers. Titulado Baja y Consíguelo, publicado el 31 de diciembre de 1998 por Discos y Cintas Denver, reeditado en mayo del 2014. Les presentamos Cambia tus planes, tema original y o u r g o d Another Thing Coming de Judas Priest, en la esencia de las bandas. esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Presencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Es un álbum tributo a Barón Rojo, interpretado por grandes bandas de heavy metal y hard rock en español. Tras la larga existencia del grupo más famoso de heavy metal en castellano, Barón Rojo, varias bandas que ya se convierten en grandes pilares del género y otras nuevas decidieron hacer un tributo a Barón Rojo, incluyendo en este disco las canciones más emblemáticas de la banda como Los Roqueros Van al Infierno, la homónima Barón Rojo y el clásico Concierto para Ellos. Verificando cuidadosamente a qué banda le corresponde interpretar cada tema, considerando la orientación musical de la banda. Disco Larga Vida al Volumen Brutal. Publicación 14 de octubre del 2002. Discográfica Locomotive Music. Rata Blanca. Los Rockeros Van al Infierno. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. una canción de la banda estadounidense de hard rock k is s lanzada en el álbum debut de la banda en 1974 la canción es el tercer sencillo del álbum composición de Paul Stanley y Jan Simmons el álbum k is s es publicado en julio de 1974 grabada en Bell Song Studios en Nueva York distribuido por Warner Music producido por Kenny t u r n e r y Richie Wise Es una banda mexicana tributo a Kiss con temas en español. Inician en 2007, fundada por Felipe Chacón, baterista del t r i y Miguel Lagarto, y vocales de Garrocos. Nos presentan en 2008 el álbum titulado Enfermo por un Beso, grabado y distribuido por Discos y Cintas Denver. Las canciones no son una traducción de las de Kiss, más bien son una adaptación. a l i m e n a c i ó n Edipo Chacón, batería, Agustín García, Darra, Omar Ramírez, Darra, Israel Espinosa, bajo, Miguel Lagarto, vocales. Sí, c o q u e t a tema original, Scudder, q e quise en la esencia de las bandas. No sé una cosa o dos d 「そろって」 もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、n う一 e も e 一度、もう一度、も e n 度、もう一 e もう一度、s う一度、もう一度、c う一度、もう一 De las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Yo sé, una cosa o dos. c r i d d e s es el nombre del disco homenaje latino a c r i m e s Este álbum incluye covers de las mejores canciones del grupo por los artistas latinos más grandes de todo el mundo, como Juan Gabriel, Los Lonet Boy, Enrique b u m b u r y Oso Matly, Andrés Calamaro, Enjambre, Los Enanitos Verdes, Back Data, Juanes La Marisol del grupo La Santa Cecilia, El t r i Los Lobos, And Bad b o r i c h e s Salvador Santana, Diamante Eléctrico y más. Álbum Quiero Crivens, publicación 29 de julio del 2016. Discográfica Concord Music Rock Inn, el tri, r o m Marie. A la Esencia de las Bandas, una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción, Alex Cornelio y su servidor Marcus Metalman. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde publicamos todos los miércoles los podcasts más recientes. Y toda la información más relevante del mundo del rock. Continuamos con este especial de tributos en la esencia de las bandas. Scorpions es una banda de hard rock de Alemania. En el año de 1979 nos presentan su álbum Love Drive, producido por Peter Irks. En este álbum pertenece el tema Always Somewhere, tema compuesto por k l a u s Main y Rudolf s e n k e r Always Somewhere cuenta la historia de una banda de gira que está muy lejos de sus seres queridos. José Andrea nos presenta Donde el corazón te lleve, es el primer disco en solitario de José Andrea, ex vocalista magodeoso. El disco está compuesto por versiones en español de baladas clásicas del heavy metal y rock y por una canción original que da título al álbum publicado en 2004 por Locomotive. Music、en el disco colaboran José Solán en la guitarra, Joaquín Arellano en la batería, Sergio Cisneros piano y teclados y Sergio Martínez bajo, que acompañan a José Andrea. José Andrea, en tu estrella, tema original Always Somewhere de los Scorpions, en la esencia de las bandas. 何 Pasando la línea de la comunicación, transmisión. Reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás solo aquí. Iniciamos. 28 bandas de rock contra el coronavirus. El magazine de heavy metal Caminos Metálicos, en colaboración con b l i k and Loss Studio y G Media, decidió aprovechar el tiempo de cuarentena causado por COVID-19 para reunir a un respetable grupo de músicos portugueses de heavy metal para grabar un tema. La canción fue elegida y escrita la letra en portugués. Llegó el momento de invitar a los músicos, teniendo como criterio la relación que se establece durante los 29 años de Caminos Metálicos. e l lapso de una semana se grabaron músicos y voces, luego llegó el momento de hacer el videoclip con imágenes grabadas por 38 músicos de 28 bandas durante su cuarentena. Un tema para combatir el confinamiento con música y levantar el ánimo como solo el rock puede hacerlo. Paul McCartney, The Rolling Stones y Elton John llevaron el rock a One World Together at Home. Durante casi siete horas, la transmisión de One World Together at Home reunió a renombrados deportistas, cantantes, cómicos y actores que se unieron en vivo para combatir el COVID-19 en un evento organizado por Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud. Uno de los artistas que más cautivó con su presentación fue Elton John, quien saludó a los trabajadores de la salud en todo el mundo. Desde su jardín en Los Ángeles puso voz a I Am Still Stadium, en la cual se acompañó con su piano. Paul McCartney se presentó con Lady Madonna de los Lidlis, apoyando con un video que retrató a los trabajadores de l salud. Digamos a nuestros líderes que necesitamos fortalecer el sistema de atención médica en todo el mundo para que una crisis como esta nunca vuelva a suceder, pidió. En cuatro pantallas diferentes, pues cada integrante estaba en su casa, d e Rolling Stone tocaron el clásico Lay It Blend. Mick Jagger, Kenny Richard, Ronnie g o t s y Charlie Watts, que improvisó con su batería y cantaron desde la distancia. banda rocker les recomendamos algunas películas metaleras para poder disfrutarlas en temporada de cuarentena y aprender un poco más del género heavy metal. This is Spin Out a p 1984 es una de las películas míticas de la escena metalera, la historia de una banda ficticia que vive con desenfreno y sin preocupación. Dead Gamps 2005 es una muy buena opción que mezcla el mejor metal con el miedo y el gordo. Inicios de In the Peak of Destiny 2006, protagonizada por el famoso actor Jack Black, es también un film altamente recomendable para los metaleros. Trazando la línea de la comunicación, transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. Santana rinde un pequeño tributo a los 30 años del disco metal Caído del Cielo, el trabajo más aclamado que hizo famoso al grupo mexicano Roosevelt. Producción que salió al mercado en 1985, el cual incluía únicamente cuatro temas principales: El Ángel de la Lujuria, El Loco, Esta Noche es Nuestra y La Gran Ciudad. Bu Santana s homenajea a Luzbel con el tema El Ángel de la Lujuria, con unos excelentes solos que a él solo lo pueden caracterizar e invita a Manuel f u n k i n Metal, cantante de psicofonía, para darle vida en la voz. El Ángel de la Lujuria, Bu Santana s en la guitarra y Manuel f u n k i n en la voz. Back in Black es el séptimo álbum de estudio de la banda australiana de hard rock ACDC, publicado el 25 de julio de 1980, grabado de abril a mayo de 1980. En Compass Point Studios en Bahamas, producido por Robert Blanch. En este álbum ingresa oficialmente Brian Johnson sustituyendo a b o n Scott. Es el álbum más vendido de la historia de la música, solo detrás de Thriller de Michael Jackson. El álbum está dedicado a b o n Scott. En 1999, la banda capitalina Isis, liderada y fundada por el destacado guitarrista Jesús Corona, presenta el álbum Raísis Volumen 1 y 2, un trabajo que reúne las bandas que han influido en la carrera musical de Isis. El disco es grabado y distribuido por Disco Fiscitas n de Denver. Alineación, n e m e Gascón, Bajo, Elohim Corona, Batería, y Jesús Corona, Guitarra. Interpretan éxitos de bandas como The Beatles, d o w e s Black Sabbath, ACDC, Led Zeppelin. a s n Back in Black, original de ACDC, en la esencia de las bandas. 12 Bandas mexicanas de rock mexicano rinden tributo al a r a g á n en un disco de título Tributo Rock and Rollero al a r a g á n Volumen 2 que salió al mercado en el 2008. Los mejores éxitos de Luis Antonio Álvarez se escuchan en este merecido homenaje con grupos como Sam Sam, Interpuesto, La Otra Cara de México, entre otros. Con un estilo más pesado y potente con raíces del punk,、bon, los dejo con la banda Psycho Odio a la Gente Buena, rola que se incluye en la séptima producción del Aragán, en algún lugar en el cielo. Psycho Odio a la Gente Buena, 2008. Las bandas, expresión sol, social, fortaleciendo tus gustos sol, e ideas musicales.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 d o n d e publicamos todos los miércoles los podcasts más recientes, así como toda la información más relevante del mundo del rock. Y continuamos con este especial: Atributos en el rock. Black Dog, tema perteneciente al cuarto álbum de estudio de la banda británica Led Zeppelin, titulado. Led Zeppelin 4, publicado el 8 de noviembre de 1971, grabado en los estudios Island en Londres y Sunset Zone en Los Ángeles, California. Distribuido por Atlantic Records, el álbum es producido por Jimmy Page. El tema Black Dog se lanzó como sencillo el 2 de diciembre de 1971, composición de Page, p l a n t y Jones. Chava Drago, la voz de Koda, nos presenta el álbum de covers titulado Rock Classics, publicado en el año 2013 a través de Carpet GM Records. El álbum se compone de temas de grandes bandas como Van Band Halen, ACDC, Led Zeppelin, g u n s n Roses, Motley Crue, Extreme, Acep, entre otros, interpretados totalmente en inglés. Chava Drago, Black Dog. Original de l e t z e p h y r en la esencia de las bandas. El sentir de la juventud se hace presente mediante el lenguaje universal del rock nacional. Rock, rock m e s i c a n o rock musical. La esencia de las bandas, el lenguaje universal del rock. Un espacio dedicado a la propagación del rock. Estos Años y los que faltan, volumen 2 es un disco homenaje a la legendaria banda e ícono del rock mexicano Alex Lora y el t r e de México. Varias bandas del rock urbano participan en el trabajo, aportando lo que saben hacer: buena música, reversionando los temas de Lora con el estilo único de cada banda. Y para que no se hable más, los dejo con Lidan d Rock, Abuso de Autoridad, una de las primeras canciones clásicas del músico Alex Lora. Hay muchos t i r a s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 Presencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del r o c k hay muchos tiras en la ciudad. de Yorbo!、Uh -uh. ah! Trazando la línea de la comunicación, transmisión. Reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. Iniciamos. a Valirari de Rata Blanca canta un cover d e Shot Mods Go On de q u e e n El vocalista de Rata Blanca, Adrián Valirari, deleitó a todos sus seguidores interpretando una versión en español d e Shot Mods Go On, legendario tema de q u e e n con la voz de Freddie Mercury. Decenas de artistas en todo el mundo están contribuyendo de diferente manera para hacer menos pesada la cuarentena que estamos acatando para evitar la propagación del COVID-19. Adrián Valirari es uno de estos artistas, tradujo e interpretó de forma magistral el popular tema de q u e e n ティーティーティーティーしィーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティ Los seminuevos modifican canción Si Te Quedas Ahora de José José por COVID-19. Lino Nava, guitarrista de La Lupita, y el actor Osvaldo Benavides, junto con Ajo, Luis y Pablo del grupo mexicano Los Seminuevos, modifican canción Si Te Quedas Ahora del príncipe de la canción José José, con lo que buscan concientizar a la población de quedarse en casa para evitar el contagio y la propagación del coronavirus. La canción ya se encuentra disponible en YouTube con el grupo Los Seminuevos. Trazando la línea de la comunicación, transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. b o s s to the World, quinto álbum de estudio de la banda alemana de heavy metal ACE, publicado el 5 de diciembre de 1983, grabado en York Studios, distribuido por RCA Records, producido por ACE. El tema b o s s to the World es lanzado como sencillo en abril de 1984. Es el único álbum de estudio. Ha sido certificado con disco de oro en los Estados Unidos y Canadá. Temple de Acero, disco tributo de trans metal a las bandas influyentes en su carrera musical. El álbum es publicado el 15 de diciembre de 2004 a través de discos y cintas de p a El álbum se compone de temas de bandas como Scorpions, c a n d e r Mass, a c i Celtic Frost, ACDC, Bear, Black Sabbath. Alineación Bruno Vázquez v o z Juan Carlos Camarena Guitarra Lorenzo Partida Bajo Juan Partida Tarra Y Javier Partida Batería Transmetal v o z to the World Original de Acer En la esencia De las bandas Sacrificial, tema original de la banda norteamericana de death metal Death, incluida en el primer álbum de estudio titulado Screen Bloody Girl, grito sangriento, publicado el 25 de mayo de 1987 a través de Relapse Records, composición Chuck Soldiner. El álbum es producido por Randy Burns. La banda de thrash metal Leprosy nos presenta el álbum Tributo a Dead, publicado en 2010 a través de discos y cintas Dem. n Draglitz, Hecho Pedazos, Visceral, Nació Muerto, Zombie Ritual, Abre las Puertas, Muerte Infernal, Ahogándose, Sacrificio, Pasado Olvidado, Evil Dead. Leprosy, Sacrificio, Tema Original, Sacrificial, del grupo Dead. En la esencia de las bandas. Yo, desde que e e p i ó no van a q e d a sc law ag Pre r e t シャン。 じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じ ブルーオフィスは、ブルーオフィスの3種類のヘリメタ n アイドルメイド、ブルーオフ o スの22 marzo de 1982年のレイドユニットとエミュー・レコードとカピタル・レコードです。 El s n c i l l Pronto de Hills es lanzado el 12 de n o v i e r o de 1982. Es el primer álbum de la banda en encabezar la lista de álbumes del Reino Unido y alcanzar el top 40 del mundo en l 200 en Estados Unidos. Pronto de Hills es escrita por el bajista Steve Harris. Habla de la colonización de las tierras pobladas por indígenas norteamericanas por parte de las tropas inglesas. t a l e s of Pain es una banda de Power Metal originaria de Villalmosa, Tabasco, que inician en el año 2009 discografía oficial Into the Library 2014 y Hace la Eternidad 2016, ambas grabadas y distribuidas por c a r p e d i e m Records. Ralph s h e p e r s vocalista alemán de Primal Fuel y Gamma r i d colabora en el tema b l a c k Wings La banda participa en el primer tributo mexicano a la banda británica Iron Maiden titulado Go to Maiden publicado en el año 2014. Tales of Pain interpreta el tema Run to the Hills participando en el álbum bandas como Rebel Gun, Area i n m e i e t a Ocean Project, Picnicam, entre otros. Tales of Pain, Run to the Hills, original de Iron Maiden. en la esencia de las b a n d a s